Y a las 11 y 10 de la mañana vamos a saludar a Nahuel Benvenuto, que es parte del Deportivo Matadero. ¿Cómo te va, Nahuel? Buen día. Hola, buenos días, Juan Pablo. Buenos días ahí a toda la gente que está trabajando. ¿Cómo andás? Eh, decía recién que no son tiempos buenos y nos encontramos en estas semanas con que el Deportivo Matadero no va a poder jugar el, el torneo de fútbol femenino. Tenemos entendido que por cuestiones económicas es así. Sí, no son tiempos buenos, no solamente para el Padilla en general, sino que directamente afecta, creo yo, a, a los clubes. En este caso, eh, como decían, reciá, decías vos, eh, Juan Pablo, el femenino lamentablemente, este año no va a poder participar de la liga, luego de, de, de dos temporadas, eh, la verdad que para nosotros fantásticas eh, a nivel institucional, y bueno y tener que dar un paso hacia atrás, la verdad que duele mucho. Uh -huh. eh, ¿Por qué fue concretamente, o en, o en todo caso, qué es el recurso que no tienen y que impide esta participación? Que como vos decías, fue interesantísimo y además se notó una evolución y sabemos que el club eh, tiene un costado social que a veces otros clubes este, no, no tienen tan en cuenta, incluso esto con el fútbol masculino y con, con toda la actividad en general. Pero ¿qué, ¿con qué problema concreto se, se toparon ahora? Nosotros nos estamos encontrando en realidad con un problema ya desde el año pasado eh, en cuanto a lo económico, eh, y la realidad es que este año, a través de, bueno, de evaluaciones, diagnóstico diagnósticos, desde el año pasado y a futuro, eh, tuvimos que empezar a, a evaluar en dónde impactaría más si, si dejáramos de participar obviamente insisto con esto hay es una decisión que se tomó en conjunto y que la, la realidad es que no que nos grató pero luego de evaluar en el fútbol infantil en el fútbol de inferiores es bueno y de primera y sub 20 que viene desde la fundación del club también trabajando eh, eh, al que menos le iba a impactar al que eh, haciendo un balance iba a ser al fútbol femenino sin embargo sin embargo insisto por eh, no fue una decisión fácil, se llevaron adelante varias reuniones eh, con ella, con la, con la dirigencia en general, y bueno, eh, en lo económico nosotros hoy nos encontramos con un porcentaje de lo que requiere el presupuesto de la liga, quizás, no, no, no, no lo hice la verdad matemáticamente, pero debemos tener el 5% eh, de lo que requiere el gasto de funcionamiento para la liga, de todas las categorías. Y bueno y no queríamos dejar a mitad de carrera eh, preferimos hacer eh, dar este paso desde el inicio y bueno y las uh -huh. consecuencias se van a empezar a ver porque hay jugadoras obviamente que no quieren estar paradas y, y es entendible que, que ya han sí, sí. recurrido a otros clubes más uh vale -huh. bueno bien bienvenido sea también que, que puedan continuar en actividad seguro y, y el resto del club como como ¿Cómo viven la situación actual? ¿Del club, del barrio, te digo? Porque se, por supuesto que una cosa va de la mano con la otra. ¿Qué, qué, qué están percibiendo en, en las personas que están cerca? Sí, lo cierto... Hablaba con colegas hace, hace unos días... Y, y nos preguntaban el, el, lo mismo. Cómo, ¿Cómo hacíamos para continuar adelante? Eh, la, los comercios, las firmas, las instituciones... Que nos han venido dando una mano el año pasado... Este año insisto también han sido afectadas y les atraviesa también la cuestión económica. Siguen dando una mano, pero cada vez eh, notamos que es más limitado. Nosotros somos unos agradecidos porque con lo que con lo que costeamos, digamos, con lo que generamos en los partidos de primera y sub20, gracias al público y gracias a la cantina que se trabaja gracias al público que asiste, eh, es que se van pagando semana a semana los gastos del club eh, si no fuese por eso si no fuese por eso sería inviable inviable porque nosotros pagamos eh, la afiliación a la liga pagamos árbitros porque pagamos los adicionales policiales porque pagamos la enfermera porque por suerte que no pagamos el alquiler del, de la cancha porque ahí tenemos un convenio con santa rosa y gracias gracias a ellos podemos estar trabajando de una forma bastante tranquila pero insisto que eh nosotros hicimos un presupuesto de, de febrero que comenzó el campeonato a, a junio que es lo que durarían eh, to, todos los campeonatos eh, de 12 entre 12 y 15 millones y nosotros realmente juan pablo y no me ver, no nos da vergüenza de, de decirlo hoy no contamos en caja ni con un millón de pesos claro eh, sí, sí. entonces esto es el día a día andar a las corridas recientes de, de, de comunicarme con ustedes estamos Eh, con el tema de las empanadas que nosotros tenemos una venta este este sábado eh, organizando como cómo vamos haciendo la carne picada, cómo vamos haciendo los condimentos. Bueno, de esta forma eh, colaborativa y solidaria es de la forma que podemos llevar adelante las actividades del club. Y eh, eh, te doy un ejemplo que vos recién preguntaste del barrio. Hoy por hoy la única actividad que se está brindando en el barrio, no con esto no no no no quiero quitarle obviamente méritos a las demás instituciones, pero que se le ofrece a los jóvenes eh, la actividad del club uh -huh. el fútbol uh -huh. nos encantaría y sería obviamente bienvenido para todos los pibes que haya más actividades pero eh, se, han caído, la... se han caído actividades en este tiempo, entre el año pasado sí. y este si, sí. además de eh, haber que caído... en concreto, no, no quiero comprometerte, sino en, pero digo actividades municipales por ejemplo o de, de otros no, inclusive eh, merenderos que, que, que daban una mano, eh, además de, de, de la propia copa de leche que hacían una actividad de eh, contención y cultural o recreativa, y que lamentablemente no no, no han podido continuar, eh, porque el recurso no está. Sí, sí, Manuel. Eh, vale. Entonces, y también lo que ha sucedido que hay pibes que ya no pueden pagar, o familias que no pueden pagar una cuota, y el club sí. está abierta la, las puertas están abiertas para todos, y estamos notando eso también, que cada vez tenemos más pibes, eh, porque no pueden pagar una cuota. Eh, entonces... Por eso decía, hicimos una evaluación del impacto en, en, en no participar con alguna categoría y en este momento tan complicado eh, no queríamos dejar ni a los adolescentes ni a las niñeces eh, eh, dejarlas sin participar. Así que bueno, eh, fue por eso puntualmente que tuvimos que... Porque el gasto del fútbol femenino también eh, eh, es bastante elevado. Eh, no es igual que a primera ni por cerca, pero es elevado. Y bueno... Eh, no, no, nos tocó tomar esta decisión que no, no es agradable sin duda Bueno Nahuel, agradecemos el contacto más vale y vamos a estar siempre cerca y siguiendo lo, lo que hacen, eh, si quieres agregar algo más más vale que te escuchamos No, gracias, gracias Juan Pablo Paola que hemos estado en permanente contacto eh, también por el tema del femenino pero con la radio, con, radio Kermés, con el tema del club también hemos estado siempre en permanente contacto Y muchas veces son las voces eh, que nos ayudan a difundir qué es lo que se hace. Porque, insisto, muchas veces se dice Deportivo Mater está participando en Liga y parece que eh, está participando como cualquier otro club. Está bien, si bien tenemos las mismas condiciones de participación, realmente el esfuerzo que hacemos eh, quizás eh, es también... No quiero eh, nivelarme con ningún tipo de club, pero quiero decir, es un trabajo social un trabajo social que muchas veces no se ve, tampoco porque no lo hacemos para mostrarlo, pero muchas veces necesitamos difusión para actividades como esta de venta de empanadas que hacemos el sábado, hemos hecho polladas, hemos hecho eh, actividades recaudatorias que si no hubiese sido por la difusión a través de los medios, los medios comunitarios como ustedes, no no, hubiese, no nos hubiese sido muy bien. Así que por eso les le quería agradecer juan pablo en ese sentido dale nahuel un abrazo y a seguir aguantando que eh, todo pasa también así que este vamos eh, ¿Eh? invito a todo dificulta juan pablo invito a toda la, la, la audiencia a que tranquilamente pueda eh, que maneje redes eh, deportivo matadero en facebook y ahí van a ver las actividades que hacemos eh, tanto Re, eh, deportivas, recreativas, sociales y además las recaudatorias que son las que nos ayudan a mantenernos en pie así que invito a toda la, a la audiencia a que pueda seguir las páginas de, de, de Deportivo Matadero Abrazo y aguante el Matadale Gracias Pablo, gracias, nos vemos Nahuel minuto parte del Club Deportivo Matadero que de verdad, eh, cualquiera que, que se acerca un poquito entiende que hay o, otra lógica de las cosas respecto de lo que puede pasar y sin este desmerecer lo que hacen clubes como el Boys o Estudiantes o quien fuera pero eh, la lógica, la mirada del mundo lo que atienden esos sectores, esos lugares esos momentos que se viven en relación al deporte y a la vida en comunidad es diferente y la verdad es un garrón que Deportivo Matadero tenga que haberse puesto en esa elección que me imagino dificultosísima qué complejo, qué conflictivo para adentro, tener que resolver qué dejamos de hacer, porque no hay un mango dejamos de hacer el fútbol femenino dejamos el fútbol infantil bueno, en esa estamos eh, y no nos queda otra que pensar que bueno eh, en algún momento eh, esta época de mierda también va, va a mejorar en estos lugares este, y las cosas que se están yendo las cosas con las que nos quedamos sin, sin ellas, van a volver.